quieres ver guapa quieres quieres verte ceci este verano e h quieres tener una, una calidad de una calidad de vida oye ¿ah? yo comía mucho azúcar pues, ¿ah? adicto al azúcar tengo diabetes marqué en mi último examen antes de ir al médico como 190 ahora voy en 130 todos los días ¿Qué enemigo pero p o r q u é tuve que llegar a eso porque dejé de lado la bicicleta trotaba cinco kilómetros diario No me enfermaba nunca. El computador, la vida, no. Cualquier excusa da lo mismo. Pero no hacía ejercicio. Dejé de hacer ejercicio. Me iba al t o y o en bicicleta por el camino todos los domingos, sábados, 66 kilómetros y de vuelta. Ve que nos perjudica. Ve que nos hace mal. Bueno, alguien se quiere grabar acá. ¿eh? La dueña de gimnasio traen. Bueno, voy a hablar con un profesor. que Está a cargo del gran gimnasio en Puente Alto. Que la lleva. Bueno, está en la República Independiente de Casas Viejas, donde tengo grandes amigos, gente muy querida, conocida, partiendo por el bar de Tommy. Y la tía m i r t e r a s a b a l que tiene una granja picola. Así que hay harta gente escuchando. Y Juan Ignacio González, que está aquí en la biblioteca escuchando. Juanito, ¿no? esto es el gimnasio para ti, ¿eh? que necesitáis. ¿eh? Vamos bajando esos kilos de más. Vamos a conversar con el productor, colega. Buenos días, colega, bienvenido a hacer ese micrófono. Buen día. ¿Cómo estás? Hoy día bien, sí, con mucho calor, pero bien. Cuéntame quién eres tú, qué haces, qué te dedicas. Bueno,、eh, yo en lo personal soy profesor de educación física, licenciado en educación.、Eh, lamentablemente ya llevo dos años sin trabajar en colegio, ¿cierto?、Eh, de forma contrata, pero sí he estado boleteando y trabajando haciendo reemplazo. ¿Ya? Esto debió a un accidente que tuve en moto, ¿cierto? Que me dejó、um, harto tiempo en cama, me fracturé la t i b i a y el peroné. Y entonces pensando ahí en cama dije: ¿Qué es lo que puedo hacer? Algo que me haga feliz, cosa que cuando vuelva, vuelva con garra. Y esto es lo que nos motivó a, a mi señora y a mí. Mira, y con eso surge la idea de. Traino. Traino. Oye,、eh, ¿qué es Traino? h a b l a n o del bueno, proyecto.、Eh, traino es un proyecto cierto que nace. De una investigación, bueno, que ya no hay duda sobre eso: que el, la mayoría del pueblo chileno, más del 70% cierto, sufre enfermedades cardiovasculares debido al sedentarismo. O sea, la gente en Chile no se alimenta bien, no hace ejercicio. Entonces tuvimos esa visión y dijimos, bueno. cerca de casas viejas no hay ningún gimnasio cercano o algún box o algún centro de acondicionamiento físico s í teníamos entendido que hay por ahí unas clases de sombra cierto en la sede en la, en la cancha vecinal del barrio pero eh, nada eh, programado cierto a largo plazo nuestro gimnasio trae no cierto tú encontrarás a un profesor a una química farmacéutica cierto especialista en salud Donde nuestras metas son que la gente principalmente venga a entrenar, se divierta, ¿cierto? Y lo haga de forma segura, o sea, con metodología, ¿cierto? Un entrenamiento basado en los ejercicios funcionales, donde utilizamos la metodología de entrenamiento del de hip, de calistenia, de c r o s s f i t de deportes actuales, deportes que están en boga, ¿cierto? Que están pegando mucho y que utilizan bastante energía del cuerpo. Entonces son ejercicios propicios para la gente que tiene una hora de entrenamiento en el día, ¿cierto? Pero una hora efectiva. Mira. Eso es traino principalmente. Traino. ¿Y el nombre sale de dónde?、Ahí? Bueno, de la,、eh, la palabra cierto inglés,、eh, train, que significa entrenamiento.、Entonces、lo verbalizamos a traino en español. Oye, cuéntame,、eh, ¿cómo ha sido el, el, el resultado, la respuesta a l público, la gente? e ha ido bien, no? Sí, la verdad es que、eh, nuestra expectativa era baja, teníamos pensado empezar con poco a l u m n o s cierto? Pero gracias a Polé, ¿cierto? Y su y propaganda, su... la publicación por Facebook y, y, lo, y, lo, y los diversos medios que utilizamos. Y el ángel que tiene, ese es, es, es empuje, esa fuerza. Exacto. La, hija, la hija de mi generado. Es, ese carisma que tiene <risas> Polé.、Eh, bueno. Eh, Qué buena mujer tiene a tu lado, amigo. ¿no? Exacto, yo sé que me saqué la lotería con sí, ella. No hay, no hay otra.、Eh. Bueno, el... empeñosa, a e r r a d a con ganas sacar adelante los proyectos. A ella le gusta ver crecer los proyectos, que, que funcionen. Y aparte, es muy solidaria ella, yo la conozco hace un tiempo atrás. Es la hija de una gran amiga. Y mira, no solamente ganar lucas, sino ser una puerta a la comunidad. Eso es. Al es. micrófono. Los, lo de nosotros no es un negocio cerrado. De hecho, si usted pregunta en los diversos box de Puente Alto, que entrenan Croffy solamente, porque nosotros es、eh, eh, mucho más que Croffy, ¿cierto? Son ejercicios funcionales y utilizamos la metodología de CrossFit para el entrenamiento de nuestra gente. Están a precios por encima de nosotros, o sea, nuestros precios son muy accesibles. No digamos que venir a nuestro centro de entrenamiento va a significar un gran costo para el bolsillo, ¿no? Por el contrario, va a recibir muchos beneficios porque la persona que toma la decisión y empieza a entrenar, ¿cierto? Le va mejor, tiene más energía para realizar las actividades diarias, se siente con más vigor, como mi señora. Todo el día ahí. imagínate todo el trabajo que tiene que hacer ahí en la, en la farmacia no, ya... san carlos atender gente entrar en los problemas la gente de las personas s í además no solamente trabaja en la farmacia de san carlos sino que ella pertenece a la cadena salcobran trabaja los fines de semana los domingos mira qué berra entonces e l l a necesita y además administra el gimnasio、sí. <ríe> soy la, la secretaria la jefa y administradora publicista subgerente y todo, secretaria Y por eso el gimnasio va a tirar para arriba, también con tu trabajo. Sí, yo lo sé, lo sé. Oye,、eh, es muy caro, ¿no?、Eh, mira, los precios son. convenientes. Sí, tenemos los días、eh, lunes, miércoles y viernes, que son los horarios de tres veces por semana, que eso vale 20 mil pesos. Y los días、sí. martes y martes. 20 mil jueves... pesos, cualquier gimnasio cobraría 100. j a j 20.000 pesos、eh, mensuales. No puede ser tan... e s t n baratos. 20.000 pesos mensuales. Y si son días martes y jueves, ¿Mm? son 15.000 pesos mensuales. Más una matrícula que se cancela una vez al año, que son de 10.000 pesos. Y si vienen dos personas, serían dos personas por 10.000 pesos. Un dos por uno. La y, matrícula es 10? Claro. Y el mes 20. Exacto. Si son tres veces a la semana. ¿De qué edad puede ir? Uh, tenemos, hacemos ejercicio para personas de todas las edades. Tenemos alumnos de 60, 65. Como、eh, la edad menor que tenemos ahora son unos 17 años, 17, 16. Niños, igual... ¿Niños de 10, 12 no pueden ir? Está n muy chico. Sí, s también. De hecho, tenemos、sí. próximamente A una, una jovencita, ¿cierto? Eh, Preadolescente de 12 años que se va a inscribir luego al gimnasio y va a venir con su tía. Ya estamos informados de eso. Estamos esperando solamente enero para que se acabe todo este trámite de los colegios, de、claro. las pruebas y todas esas cosas. Oye, ¿qué más tienen que decir del trámite?、No, creo bueno, que tú, usted hace una asesoría a la gente en términos de su salud, hipertensión, diabetes. Cuéntanos de sí, eso. Sí, sí, claro. Bien, hacemos nosotros primero que todo o c i e r t decir que.、Eh, Este gimnasio es para todas las edades, no, no hacemos c i e r t o división, no tenemos categorías, no es que entrenen unos primero y otros después, todo entrena al mismo tiempo. Nuestro gimnasio tiene un sistema personalizado.、Eh, ma, ma, cabe, cabe destacar que、eh, entrenan en gente ¿cierto? de mediana edad, de baja edad y, y gente adulta mayor al mismo tiempo. Todo supervisado bajo el profesor a cargo, en este caso que soy yo.、Eh, nuestras clases son cierto Eh, de estilo donde el profesor enseña los ejercicios, después practica el ejercicio y después hace que los alumnos realicen los ejercicios. y Durante los entrenamientos, estoy constantemente corrigiendo y cambiando de ejercicio. Por ejemplo, si hay un ejercicio que yo sé que una persona no puede realizar, Mientras los demás están realizando el ejercicio, a ella se le acerca, c a m b i a el ejercicio y lo hacemos, lo ejecuta, ¿cierto? Porque no muchas personas, por ejemplo, pueden hacer una sentadilla por problemas posturales, ¿cierto? Claro, por problemas que... musculares, pero a esa persona no se le discrimina y se le cambia el ejercicio. Entonces, mientras todos están haciendo, por ejemplo, una sentadilla, ya puede estar haciendo una plancha o un ejercicio para el lumbar bajo, y así es como toda la gente trabaja al mismo tiempo, pero debido a. O, mejor dicho, diciendo,、eh, dado sus características, sus características propias. No todos tienen el mismo nivel ni tampoco avanzan de la misma manera. Nuestro gimnasio, además cierto de promover este espíritu de ejercicio, también le da mucho enfoque o énfasis al tema de entretención. Somos muy variados. También nos parecemos mucho al p r o f e en este aspecto, porque todos los días hay entrenamientos distintos, por eso es un entrenamiento funcional. Esto es lo que tiene de bonito el entrenamiento funcional, que es un trabajo completo. Se trabaja n grupos musculares grandes, grupos musculares pequeños,、eh, grupos musculares localizados para la gente que está lesionada, ¿cierto? Hay grupos musculares que no se tienen que trabajar. Bueno,、eh, tú yo creo que lo sabes, pero con é s、pues, c i e r t o Mi mujer es una, una mujer que ha tenido por lo menos 13 operaciones、mm. en su pierna、Genial. y también a ella al principio le costó, le costó entender esto de trabajar de forma diferenciada. Pero ella misma se ha dado cuenta, de acuerdo a sus cambios, que、eh, uno cumple objetivos. Uno cumple objetivos muy rápidamente, ¿cierto? A corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo ha cumplido todos sus objetivos. Ella está contenta, ¿cierto? Con su estado de ánimo, con su estado físico, con su estado mental. Esto le ha servido mucho a ella. Y también a mí durante toda la vida que yo vengo entrenando desde que estaba en el colegio. Entonces, sabemos que el ejercicio de bien, sabemos que el ejercicio es. Eh, rehabilitador, ¿cierto? Y también el ejercicio nos ayuda a estar con mejor estado de ánimo. Esto es principalmente t r a i n i n g un centro para que la gente se venga a entretener, ¿cierto? A pasarlo bien, a entrenar, a sociabilizar. Acabo de decir esto que porque estamos ubicados en Casas Viejas y, y la, la gente que viene al gimnasio se concentra en Casas Viejas o de sus alrededores, Loma de Saguir, San、claro. Alberto, ¿cierto? Somos, somos gente conocida, somos una comunidad y eso nos destaca del resto de los gimnasios, donde solamente se va a trabajar fuerza en máquinas localizadas. Donde una persona llega al gimnasio,、ya、se, col se coloca el audífono o c i e r t y se pone a entrenar con lo que sabe. No, nosotros no. Eh, aquí, después, los mismos alumnos se transforman en profesores, se comunican entre ellos. Sabes que aquí mi e h z o b i e n r e a l i z a r e l ejercicio de cierta manera porque el propio me dijo que era así. Y a la misma vez a hay esta interacción, ¿cierto? De hecho, aquí hay gente que me pregunta que en su local, en su gimnasio, están vendiendo productos alimenticios naturales. ¿O si lo van a vender más adelante? ¿Vale? a n t e yo creo, ¿no? Más adelante.、Eh, lo que sí、eh, hago es publico en Facebook、eh, tips como de alimentación sana. Ya. Tips de alimentación sana o cómo dormir bien. Todo para que uno tenga una vida mejor. Bueno, pero,、eh, nosotros también incentivamos, ¿cierto?, este examen clínico que aún nuestros alumnos no lo han tenido porque recién llevan tres semanas de entrenamiento. Nosotros llevamos menos de un mes, ¿cierto? Desde que empezamos. Entonces, nosotros vamos a promover cierto, que nuestros、eh, alumnos vayan a los centros, cierto, a los CEFAN, a los centros clínicos. a Los hospitales a realizarse exámenes para saber en qué condiciones están, porque nosotros hacemos evaluaciones c i e r t o de porcentaje de grasa, de porcentaje de masa muscular, IMC, hacemos evaluaciones de rendimiento físico.、Y、eso tiene un costo extra, no? No, para nada. Mira, eso es viene agregado. Entonces, ellos tienen un control sobre sí mismos porque tienen un examen al principio, después mensualmente van teniendo otro examen y van sabiendo sus avances c i e r t o de forma cuantitativa. Mira. También, también de forma cualitativa, ellos lo pueden hacer ¿cierto? con fotos、eh, y mensualmente ¿cierto? se van viendo los avances de, de forma visual, claramente, que son los primeros avances que se ven y son los primeros objetivos que se van cumpliendo, sobre todo para las personas que van por estética. Además, cabe destacar que tenemos alumnos que tienen enfermedades como diabetes,、eh. hipertensión, que principalmente nos gustaría eh, eh, ayudar. a estas... Sería muy importante tener alumnos que tengan enfermedades cardiovasculares para poder ayudarlos, ayudar en la alimentación, a realizar ejercicio.、Eh, también tenemos algunos alumnos que tienen prediabetes, que nuestra idea es que dejen de tomar medicamentos. Y así tener una vida más saludable. También, tenemos,、eh, en enero, queremos hacer una charla de alimentación deportiva y así tengan todo más claro. Nosotros, generalmente, en las clases damos tips, pero no tenemos una clase especial para eso. Así que, en enero, se viene. Además, vamos a tener una competencia en enero que también los alumnos ya se están preparando. Así que va a ser algo súper entretenido. Hay harto que trabajar ahí. Yo los felicito por el trabajo que están haciendo. Al colega acá y a ti, Polet, que te conozco hace harto tiempo. Una mujer muy emprendedora, pero también con un acento social. Y eso me gusta. No solamente ganar lucas, sino aportar a la comunidad. Dar para recibir. Dar cultura, educación en este ámbito que es tan importante. Porque、eh, los niños los, los ves tú todos los días conectados a la table. ¿eh? Poco ejercicio, poca bicicleta. Oye, ¿vamos a jugar a la pelota? No,、eh, ¿vamos a jugar a esto? No. Ah, ya. Después tenemos consecuencias en d i a r o s más. Algo más que decir, aprovechen los minutos. Bien,、no、que nuestros horarios son accesibles para toda la gente porque son horarios tarde nocturnos. Entonces, los días lunes, miércoles y viernes, ¿cierto? De 8 y media a 9 y media y después de 9 y media a 10 y media. Y martes y jueves un poco más temprano, de 7 a 8 y de 8 a 9. Entonces, nadie puede tener excusa para no venir al gimnasio. Estamos ubicados a solo 4 c u a d r a s de la entrada de Casas Viejas. Así que las personas que son de Lomas de Isaguí, Redivisas de del Maipo, tampoco es que sea lejos para ellos, porque quedas a la entrada con la avenida principal de Casas Viejas, que es 27 de septiembre. Aquí a, abajo de acá, cierto, en esta, este centro artesanal que está acá abajo,、eh, pasan colectivos, pasan muchas micros por Casas Viejas, el paradero está a una cuadra de nuestro centro de entrenamiento. Eh, de la entrada de casas viejas cuántas cuadras son cuatro cuatro cuadras hacia la cordillera cierto llegando a avenida 3 de septiembre con 27 de septiembre que e s la calle principal a n t e b e la parroquia s í una sí. cuadra antes de la parroquia cierto de esta iglesia <coughs> se d o b l a mano izquierda y dos casas hacia la izquierda está el centro de entrenamiento o hacia él el, el norte cierto s í correcto e es la ubicación oye muchas gracias por r v e n i Ojalá que más adelante sigamos haciendo cosas más entretenidas. Y después nos publican este video que g r a b a r o n acá para que la gente lo siga conociendo. Y、U、te agradezco a ti, Polet, que haya s traído el o a d r ó n navideño en nombre del Gimnasio Treino. Última cosa antes, antes, adelante, de, gole, antes gole, de, gole. de terminar. Que nuestro, tenemos nuestra página, ¿cierto?, que es Gimnasio Treino. Y a través de esta página nos damos cuenta de la satisfacción de nuestros alumnos, porque nosotros subimos videos, subimos fotos, subimos publicaciones, y ellos están constantemente en contacto con nosotros, publicando, dando a entender su gratitud hacia nosotros, porque están todos muy felices, de verdad que nosotros a todos los vemos muy contentos. La, la verdad es que en este cuento diario, ¿cierto? De estar en contacto con ellos, ellos nos no hacen entender, ¿cierto? Lo, lo bien que le ha hecho en estas tres semanas el ejercicio y solo llevamos tres semanas. Ya muchos están. Les sin, va a ir muy bien, ¿ah? ¿eh? Sin dolores, exacto. Recuerden、Porque、que. Nadie está haciendo lo que hacen u s t e d Adelante, por favor. Una clase gratis para los que quieran asistir. Si quieren, se comunican con nosotros. Gimnasio Traino, así se escribe. ¡Clase gratis, chiquilla! Así que vengan a probar, les, les va a gustar mucho. Para que le entre el triquini. Así que eso, aquí los dejamos a todos cordialmente invitados. No tengan vergüenza, nos hemos encontrado con muchas personas que nos dicen que sienten vergüenza. Algunas porque tienen,、eh, son mayores de edad y les da vergüenza. ¿Qué importa? Vienen, no importa, aquí tenemos de todas las edades, todos se ayudan unos con otros. Así que no, ya somos t o d a s una familia. En tres semanas. ¡Familia、pues、t r á e n o Somos todos familia t r á e n o Gracias por venir, chiquillo. s Que sea una linda jornada. Oye, me encontré con este tema, me lo recomendó un amigo. Se llama Pablo Herrera. ¿Se acuerdan de Pablo Herrera que nos quedamos dormidos con sus canciones? Pero en bonita, s aquí en versión reggae, junto a Culto Reggae y Pablo Herrera. Si ¡Sí, tú supieras. Gracias, Gimnasio Traino.